De la marimba, de chavalos, de la tirza Este tal Quincho se la gana los demás Con sus diez años no cumplidos todavía Es hombre serio, como pocos de su edad Mientras su mamá se aplica y en la rebusa Quincho se faja como todo un tayacán. Mañana y tarde vende bolis en los buses Para que puedan sus hermanos estudiar Que Le pusieron en la pila bautismal, pero su nombre de combate es Barrilete, le cae al pelo con su personalidad. Allá en el open desde el terremoto, hacerle choza esta quincho es un campeón, por un chelín que es un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al colollón. A todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad, que quinto, quinto valiente, su nombre no se olvidará, porque en las calles casas parques y barriar. El sigue incontenible su camino Y el chavalito que vivió en el Open 3 No volverá a ponerse más pantalón chingo Ni la gorrita con la visera al revés Un día va a enrollar la cuerda del cometa Y muy feliz mirando al sol se marchará Enfrentará las realidades de su pueblo Y con los pobres de su patria luchará